Al llegar a la última parte de nuestra serie sobre la oración, Oración La Gran Aventura, repasaremos muchas de las verdades importantes que hemos escuchado sobre la oración. En nuestro mensaje de hoy titulado, Las intersecciones de la oración, el Dr. Yeremaya nos dará un repaso práctico sobre cómo podemos incorporar el Padre nuestro en nuestra propia vida. Sea que usted haya podido escuchar todos los mensajes anteriores en esta serie o no, este mensaje cambiará su vida de oración.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 Lo que pretendo hacer durante estos dos días es tomar tiempo para mostrarle cómo usar el Padre Nuestro en su tiempo personal y privado a solas con el Señor cada día. Seguiremos un bosquejo que he preparado basándome en el bosquejo de esta oración que hemos estado estudiando. Pero veremos cómo podemos usarlo cada día de una forma muy práctica. Pienso que tal vez esta sea la lección más importante en toda esta serie que hemos dado sobre la oración, La Gran Aventura. Así que abramos ahora nuestras Biblias en Mateo 6 y los versículos 5 al 13 para aprender sobre las intersecciones de la oración. principio a fin de la Biblia, podemos ver absoluta evidencia de que Dios contesta la oración. Al leer la Biblia, es posible ver cosas que son imposibles, que están fuera de nuestro alcance y que Dios las hace cuando su pueblo ora. La oración ha ganado victoria sobre el fuego, sobre el aire, sobre la tierra y el agua. La oración abrió el Mar Rojo. La oración sacó agua de la roca y trajo pan del cielo. La oración hizo que el sol se detuviera. La oración trajo fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías. La oración derrotó ejércitos y sanó enfermos. La oración literalmente revivificó a los muertos. La oración produjo la conversión de miles de personas. Cuando oramos... Nos alineamos con los propósitos y el poder de Dios, y Dios puede hacer cosas por medio de nuestras vidas que de otra manera no haría. Porque como ven ustedes, este universo en que vivimos es abierto. Algunas cosas son dejadas a la contingencia de que nosotros las hagamos, y si nosotros no las hacemos, jamás serán hechas. Porque Dios dejó ciertas cosas abiertas a la oración, cosas que nunca serán hechas a menos que oremos. Así, la Biblia dice que no tenemos porque no pedimos. ¿Podría Dios hacer lo que quiera sin nuestra oración? Por supuesto que sí. Pero Dios ha determinado usar el medio de la oración para cumplir sus propósitos en esta tierra y así, cuando no oramos, limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero el problema es que, No sabemos cómo orar, y la mayoría de nosotros hemos oído un buen número de sermones al respecto. Debo confesar que yo sí los he oído. He leído unos cuantos libros. Probablemente tengo en mi biblioteca como 100 libros más sobre la oración. Sé mucho sobre la oración, pero el Señor... Me ha estado enseñando en esta última década de mi vida que la oración no es algo que se aprenda al escuchar sermones sobre el tema o leyendo libros. La oración es algo que se aprende al orar. No es posible aprender a orar oyendo sobre el tema. Conozco a algunas personas que reciben una bendición vicaria al oír un buen sermón sobre la oración, aun cuando tal vez nunca oren ellos mismos. Cuando oyen un sermón sobre la oración, reciben una cálida sensación como si ellos mismos hubieran orado. Pero la oración es algo que debemos aprender por medio de hacerlo. Al hablar con cientos de cristianos en toda la nación respecto a este tema en conversaciones casuales, he descubierto una frustración profunda y persistente de parte de muchos de los hijos de Dios en cuanto toca a la oración. Algunos... Han sido cristianos por muchos años y confiesan francamente que para ellos la oración ha sido una lucha desde el mismo principio. Andrew Murray escribió el libro titulado Con Cristo en la escuela de la oración y en una ocasión comentó que si no aprendemos a orar cuando somos jóvenes, iremos dando traspiés con la oración toda la vida. Hay muchos que han dado traspiés con la oración toda la vida. Debo confesar que aún para mí, como pastor, ha habido muchos años en los que la oración ha sido una gran lucha para mí. ¿Por qué oigo de otros que oran con gran poder y fervor y siempre es una lucha para algunos de nosotros? Hace varios años empecé a comprender más y más sobre esta oración que hemos estudiado. Me di cuenta de que los discípulos que vivieron y se movieron y anduvieron con Jesús tuvieron... Muchas de las mismas frustraciones que usted y yo tenemos. De otra manera, no se hubieran acercado a Jesús un día para decirle, Señor, enséñanos a orar como tú oras. No hay evidencia de que hubieran pedido que les enseñara a predicar o que les enseñara a hacer milagros, sino que un día se le acercaron y le dijeron, Señor, simplemente nos mostrarías a orar como tú oras. Jesús les dijo, cuando oren, digan esto. En la versión de Lucas, del Padre Nuestro, eso es lo que Jesús literalmente les dice, cuando oren digan esto. Entonces les dio esta oración que hemos estado estudiando y que llamamos el Padre Nuestro. Hemos recalcado con gran énfasis el hecho de que la oración no nos fue dada necesariamente para que la repitamos de memoria como liturgia, aunque hay algo de valor en ello. Ciertamente el Evangelio de Lucas nos da razón para pensar que esto está bien, Porque Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero pienso que el Señor quiere que vayamos más allá de simplemente repetir las palabras. Quiere que digamos con significado esas palabras. Cuando usted comprende esas palabras y las dice, ha seguido el modelo que Él ha diseñado para la oración. Es mejor que un conjunto de puntos, es mejor que un conjunto para oír. Es mejor que un conjunto para usar. Es mejor que una serie de video. Es el plan divino para la oración. Algunos de ustedes que me escuchan, que luchan con la oración tan a menudo como yo, descubrirán que este bosquejo es algo que se puede usar de inmediato. Así empezarán en la dirección de vida. No es exhaustivo, pero sí es un plan. El pastor Sho, de la gran iglesia en Corea, solía decir cuando la gente le preguntaba cómo oraba por tantas horas todos los días. Simplemente me meto en la pista por la mañana y empiezo a correr alrededor de la pista de la oración. Le decían, ¿cómo es eso? Decía, pues bien, simplemente me meto en la pista de la oración y empiezo a trotar. Doy muchas vueltas alrededor de la pista de esta oración. Esta es la pista de la que hablaba el Padre Nuestro. el bosquejo, el modelo de la oración que nos dio nuestro Señor. Si ustedes nunca han tratado realmente de orar el Padre Nuestro como se debe orar, no solo en las palabras individuales, sino recorriendo su bosquejo, y conozco algunas personas que en realidad han llenado todo un cuaderno con notas sobre estas ayudas de esta manera inteligente de orar. En realidad, ¿No han comprendido lo que el Señor dijo al decir, «Oren así?» Esta es la manera que deben orar. El Padre Nuestro, o la oración de los discípulos, como hemos llegado a comprenderla, trata con todas las relaciones que usted puede tener con Dios en esa sola oración. Cuando usted dice, «Padre Nuestro», esa es la relación entre padre e hijo o hija. Cuando dice, «Santificado sea tu nombre», ahí tiene la relación entre la Deidad y el Adorador. Cuando dice, venga tu reino, ahí tiene la relación entre el soberano y el súbdito. Cuando dice, hágase tu voluntad, ahí está la relación entre amo y sirviente. Cuando dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, es la relación entre benefactor y beneficiario. Cuando dice, perdónanos nuestras deudas, es la relación entre salvador y pecador. Cuando dice, no nos metas en tentación, ahí tiene la relación entre guía y... Y peregrinó. Estas son las relaciones que tenemos con Dios. No es así. Así que incluso al elevar esta oración, estamos recalcando nuestra relación con Dios en el cielo. Aprendimos al principio de nuestro estudio que antes de empezar a orar hay un par de cosas que tenemos que recordar. No debemos orar como los hipócritas, a quienes les encanta orar de pie en donde todo el mundo puede verlos. Tampoco debemos orar como los paganos, a quienes les gusta repetir vanas repeticiones pensando que Dios les oirá debido a su parloteo. En lugar de eso, debemos orar, empezando, según la palabra de Dios, con alabanza. La Biblia empieza, «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». El salmista dice, «Entrad por sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza». Cuando nos acercamos a Dios, debemos acudir primero y primordialmente con corazones llenos de amor y alabanza por lo que Dios es. Cuando se nos deja a nuestro propio criterio nuestras oraciones, empezarán y terminarán con nosotros mismos. Nuestro egocentrismo natural no conoce límites. Hay muchos creyentes que jamás han orado de la manera en que Dios les enseñó a orar, porque tan pronto como dicen «Padre nuestro celestial», empiezan a hablar de todo lo que necesitan y de todo lo que quieren. De hecho, hay en nosotros un vacío y tan pronto como abrimos nuestros corazones a Dios, nos vemos abrumados por todas nuestras necesidades. No hay nada de malo con percibir nuestra necesidad, pero algo anda mal, muy mal, cuando corremos a la presencia de Dios con nuestra letanía de peticiones antes de ¿De qué siquiera le reconozcamos en oración, alabanza y adoración? Así que la Biblia dice que cuando usted empieza a orar, así es como debe empezar. Dedique un tiempo para adorar a Dios. ¿Cómo lo hace? Santifique su nombre. Recuerda lo que enseñamos la primera lección cuando les di todos esos nombres del Antiguo Testamento, nombres que se usan para Dios. Él es Jehová, Tiskeniu, nuestra justicia. Es Jehová Magdesh, nuestro santificador. Jehová Shalom, nuestra paz. Es Jehová Sama, quien nunca nos deja. Es Jehová Rafa, nuestro sanador. Es nuestro proveedor, nuestro estandarte y nuestro pastor. Estos nombres tomados del Antiguo Testamento le ponen a Dios un nombre que le describe. Quiero decirles algo, amigos y amigas. No hay mejor manera de santificar el nombre de Dios al principiar una oración que tomar esos nombres y pensar en lo que significan al orar. Y no voy a modelar una oración para ustedes hoy, porque ¿quién soy yo para hacerlo? Pero tal vez si dramatizo un poco el papel, les ayude a comprender lo que digo. Cuando ustedes se acercan a Dios y empiezan a orar, oran algo así como esto. Amado Dios... Yo le doy los buenos días, si ese es el momento. Buenos días, Dios. Gracias por una noche maravillosa, por un nuevo día para servirte. Me siento muy bendecido por ser tu hijo. Hoy, Señor, me siento lleno hasta rebosar de gratitud porque eres mi justicia, porque, como sabes, no tengo ninguna propia. Si tú no fueras Jehová, disqueniu, mi justicia, yo sería un pecador perdido en camino directo al infierno. Así que Dios... Quiero nada más que alabarte por lo que eres. Tú eres mi justicia. Este año pasado, con frecuencia, me he concentrado en Jehová Rafa. Él es mi sanador. Cómo he clamado que Dios sea Jehová Rafa para mí. Cada día que usted goza de salud, Dios es su sanador. Qué alegría es simplemente elevar su voz para alabarle. Empiece ahí. No corra, Dios, mañana tengo que pagar las cuentas. Eso es lo que hacemos. Podría darles toda una lista de urgencias que llenan nuestras oraciones. La manera de orar es entrar por sus puertas con alabanza y a sus atrios con alabanza. Esta semana anoté varios pensamientos respecto a esta lista de nombres que les he dado. Observé un... cómo estos nombres del Antiguo Testamento realmente abarcan todo en cuanto a Dios. Cuando usted ora a Jehová Tiskeniu, usted está tratando con cuestiones de pecado en su vida porque Él es su justicia. Cuando ora a Jehová Magdesh, usted está hablando de asuntos de espiritualidad en su vida porque Él es su santificador, es quien le hace crecer espiritualmente. Cuando ora a Jehová Shalom, está tratando con cuestiones de seguridad en su vida porque Él es su paz. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento está en ti. Cuando ora a Jehová Sama, usted trata con cuestiones de seguridad en su vida porque Dios siempre está con usted. Cuando ora a Jehová Rafa, trata con cuestiones de enfermedad en su vida porque Él es su sanador. Cuando ora a Jehová Jiré, Trata con las cuestiones de escasez en su vida, porque Él es su proveedor. Cuando ora a Jehová Nisi, usted trata con cuestiones de significado en su vida, porque Él es su estandarte. Él es en quien usted haya significado. Cuando ora a Jehová Roji, usted trata de cuestiones de estabilidad en su vida, porque Él es su pastor y le guía en todo aspecto de la vida. Todos los días hay algo en el nombre del Señor, mediante lo cual usted puede alabarle. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y te adoro por quien tú eres. Entonces, después de alabar por lo que Él es, anoté algunos de los atributos de Dios. No todos están en la lista que he preparado, pero estos son algunos de ellos, y los versículos en donde se hallan. ¡Qué maravilloso es dedicar algo de tiempo en el nuevo año, y tal vez aprender de memoria algunos de estos versículos que hablan de la eternidad de Dios o de la inmutabilidad de Dios. El libro de Lamentaciones es fuente de uno de estos himnos grandiosos, tus misericordias son nuevas, son cada mañana, grande es tu fidelidad, así todos los días usted santifica el nombre de Dios, si le parece que esto está llevándole mucho tiempo y tal vez le lleve A veces usted se verá llevado por esto de alabarle que casi ni llegará a otras cosas, porque cuando usted queda absorto en la grandeza de Dios, puede perder la noción del tiempo. Oh Dios, quiero agradecerte por lo que eres. Quiero alabarte. Quiero exaltarte. Dios, quiero adorarte. Como ya lo he mencionado, si ustedes no empiezan aquí, Lo que ocurre es que se enamorarán de los muchos problemas que tienen sin la perspectiva de la grandeza de Dios y estarán en peor estado al terminar de orar que antes de empezar su oración. Luego pasa de la alabanza y empieza a hablar sobre sus prioridades. Esto es lo que sigue en el bosquejo. Tal vez eso conste en la siguiente página de su cuaderno. ¿Qué quiere decir prioridades? Las prioridades simplemente dicen, «Señor, quiero hacer tu voluntad en mi vida hoy». No es eso lo que la oración dice, «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Traducido al lenguaje contemporáneo diría, «Señor Dios, no quiero lo que yo quiero hoy». Tal vez crea que quiero lo que yo quiero, pero Dios, sé que no quiero lo que yo quiero. ¿Cuántos han orado así? «Señor».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 Hablaremos más de cómo usar el Padre nuestro como un bosquejo para nuestro tiempo con el Señor en oración cada día cuando nos reunamos mañana, aquí, en Momento Decisivo. Y espero que usted pueda estar con nosotros. Como les dije ayer, el viernes daremos comienzo a una serie de estudios que hemos titulado Elías, Profeta de Fuego. No se pierda esta serie que comienza este viernes, en Momento Decisivo. Una vez más, gracias por su participación hoy.